Estamos estudiando la vida de Elías y espero que su vida le aliente a usted. Nuestro propósito y deseo al enseñar cada día es de no omitir ninguna porción de la palabra de Dios. Nos encantan las epístolas del Nuevo Testamento. Nos encantan los estudios temáticos que hacemos. Y en este viaje es mi deseo que estudiemos cada pasaje de la palabra de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo. Ahora, Nos encontramos en el libro de Primero de Reyes en el Antiguo Testamento al estudiar la vida de Elías. Hoy, vamos a concluir el mensaje que comenzamos ayer sobre la experiencia de Elías en el arroyo de Querit. Luego, veremos las lecciones de fe de Elías cuando Dios le manda de ese arroyo a la casa de la viuda de Zarepta. De ahí, pasaremos a la tremenda historia de la resurrección del hijo de la viuda, Durante todo este mes estudiaremos la fascinante historia de este gran hombre de Dios y espero que usted nos pueda acompañar. No sé si sucede esto con usted, pero cuando estudio diferentes pasajes de las Escrituras me encuentro fascinado por el drama, como si fuera una serie de televisión, porque el drama continúa y aumenta de historia en historia. Espero que usted también esté cautivado y quiera seguir escuchando cada día mientras hablamos sobre la vida de este profeta excéntrico del Antiguo Testamento. Bien, dicho esto, sigamos con nuestro estudio sobre la escuela de la fe.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 Esto es muy claro en este pasaje. Dice que Dios le dijo a Elías, Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está fuera al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahora,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 Así como Dios tomó unos pocos panes y unos pocos pescados y los multiplicó para que comieran cinco mil hombres, aparte de las mujeres y los niños, y así como Dios en muchas ocasiones ha usado su poder para obrar en forma milagrosa a favor de su pueblo, así Dios usó a cuervos durante los cuarenta y más días que Elías estuvo en el arroyo de Querit para darle de comer todos los días. Es verdaderamente algo asombroso porque... Como tal vez lo sepan ustedes, los cuervos son animales carnívoros. Viven de los peces que le entregaban a Elías dos veces al día. Cuervos bien disciplinados. Estos pájaros le traían a Elías exactamente lo que necesitaba mañana y tarde. No puedo evitar pensar en esto. Elías probablemente se enfuruñó y pensaba para sus adentros. Sabes una cosa, Dios... Por lo menos podías haberme puesto bajo la protección junto con los otros profetas en la cueva de Abdías. Quiero decir, aquí estoy, atorado junto a este arroyo, querid, mientras podría estar allá y así por lo menos podría tener la compañía de otros ministros. Luego, observo el capítulo 18 de Primera de Reyes y leo en el versículo 4 que Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas y los sustentó con pan y agua. Elías recibía carne. ¿No les parece interesante? Dios cuidó a Elías de una manera especial. Los profetas a quienes Abdías había escondido recibían pan y agua, pero Elías recibía pan, agua y pescado fresco por la mañana y por la tarde. ¿Cómo proveyó Dios para él? Para mí. Es un gran estímulo cuando leo esto saber que Dios siempre provee para nuestras necesidades si confiamos en Él. Esa es una lección importante para todos nosotros hoy, ¿verdad? Algunos de ustedes están atravesando tiempos muy duros y piensan, ¿qué voy a hacer? Bien, permítanme decirles qué es lo que deben hacer. Sea como sea, quédese dentro de la voluntad de Dios. Si se sale de la voluntad de Dios, usted queda librado a sus propios recursos. Puede hacer lo que quiera y puede descubrir. que aquel que ha prometido proveerle es mucho mejor proveedor de lo que usted es. Dios promete en su palabra que no dejará que sus hijos se queden sin provisión, y esa es la verdad. Él suplirá sus necesidades si usted permanece en su voluntad. ¿Qué sucede cuando atravesamos tiempos terribles? Ocasionalmente observo esto en el pueblo de Dios. Precisamente lo que deberían hacer, eso es lo que dejan de hacer, dejan de asistir a los cultos, dejan de hacer las cosas que han hecho cuando contaban con las bendiciones de Dios en el pasado. Cuando están siendo probados para andar con Dios por fe, abandonan su fe. Luego se preguntan ¿por qué la provisión de Dios no aparece? Bien, la lección número uno es el procedimiento de la fe. Dice que andamos con Dios un paso a la vez. La lección número dos es la preparación de la fe. Nos preparamos para las cosas mayores mediante tiempo a solas con el Padre. Lección número tres es la provisión de la fe. Las órdenes de Dios son sus capacitaciones. Si Él le ha llamado, Él proveerá para usted. Puedo testificar de esta verdad. Él lo ha demostrado en mi vida. Más allá de toda contradicción, Él suplirá sus necesidades si usted permanece dentro de su voluntad. Un viejo pastor amigo mío solía decir, Dios tiene un chorro de bendición que cae del cielo y el objeto principal del hombre es quedarse debajo de ese chorro. Eso, eso es todo lo que tenemos que hacer, simplemente quedarnos debajo del chorro. Ahí es donde Dios ha prometido bendecir. Si uno se sale de debajo de esa caída de agua, sus bendiciones van a caer sobre alguna otra persona, pero no sobre usted. Así que es mejor que se asegure de estar en la voluntad de Dios. La lección número cuatro es el propósito de la fe. Noten el versículo siete que es un versículo trágico. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Casi puedo ver al viejo Elías sentado junto al arroyo, día tras día. El pan sigue viniendo, los pescados siguen viniendo, pero poco a poco se ve que el arroyo se va secando. Lo que había sido una corriente fuerte se convierte poco a poco en un hilito de agua y al fin de cuentas se seca. Luego lo que ve es lodo y después el lodo se seca. Así que un buen día piensa Dios, ¿por qué está sucediendo esto? Dios le dice, Elías, recuerda que tú fuiste quien lo anunció. Tú fuiste quien le dijo a todo el país que no va a llover por tres años. Este es el resultado lógico de eso. No hay lluvia, no hay arroyo. Dice, Pasados algunos días, se secó el arroyo. ¿Pueden imaginarse a este hombre de fe, sentado junto al arroyo, viendo lo que Dios había provisto sobrenaturalmente para cuidarlo? ¿Secarse poco a poco? Algunos de ustedes han visto que sus arroyos se han secado. El arroyo de la popularidad, el arroyo de la salud, el arroyo del dinero, a veces, el arroyo de la amistad. ¿Saben que es mucho más difícil estar sentado junto a un arroyo que se seca que pararse en el Monte Carmelo y enfrentarse a los profetas y ser fuerte? En realidad, es duro para la fe cuando uno ve que las provisiones empiezan a desvanecerse. Muchos ministerios han atravesado esta experiencia. Hablaba en cierta ocasión con un amigo que participaba en un ministerio de un programa radial. Parecía que las ofrendas que llegaban a ese ministerio de la noche a la mañana desaparecían casi por completo nunca olvidaré lo que me dijo dijo estar en este lugar es como caminar retrocediendo por el mismo infierno simplemente uno trata de figurarse qué va a hacer cuando el arroyo se seque ¿Cuál insólito propósito podría tener esto para un profeta que está aprendiendo una lección de fe escuchen con toda atención sé que lo que Dios quería enseñarle a Elías es lo que quiere enseñarnos a nosotros Nuestra fe no debe estar en los obsequios de Dios, sino que nuestra fe debe estar en el dador en sí mismo. Nuestra fe no debe estar centrada en las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros, sino que nuestra fe debe estar centrada en la persona de Dios mismo. Mientras las cosas marchan bien, es fácil confiar. Pero cuando el arroyo comienza a secarse y las cosas escasean, esa es la verdadera prueba de nuestra fe en Dios. Otro poeta escribió, «Amado, si tu arroyo se seca y no ves ninguna provisión visible, alegra tus ojos y espera y ve, como Dios obra un milagro para ti. No pasarás necesidad porque Dios ha dicho que Él suplirá pan para los suyos. Su palabra es poder seguro y creativo, y obrará por ti de hora en hora, y tú, con todas las huestes de la fe, probarán el poder de la mano de Dios, el corazón amante de Dios». Permítanme decirles algo, el arroyo se secó y parecía que Elías estaba acabado porque uno puede vivir sin pan y también puede vivir sin pescados, pero nadie puede vivir mucho tiempo sin agua. Así, cuando todo parecía indicar que no había ninguna esperanza, leemos en el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora ahí, he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Así que vemos de nuevo en este breve pasaje que Elías fue al arroyo querido por la palabra de Dios y se quedó ahí hasta que recibió otra orden. Mientras estaba ahí, Dios le enseñó algunas lecciones maravillosas sobre la fe. Las lecciones que le enseñó a Elías son las mismas que quiere enseñarnos a nosotros. ¿Está usted dispuesto a aprender? ¿Se matriculará en la clase? ¿Cómo funciona la fe? El procedimiento es un paso a la vez. Usted... No puede saber lo que Dios quiere que haga en el siguiente paso mientras no esté dispuesto a hacer lo que Dios le ha dicho que haga ya, este año, hoy. Lección número dos. Es la preparación de la fe. Si Dios quiere usarlo de una manera especial, y digo esto especialmente para los jóvenes, Él los va a esconder primero en algún lugar solitario y ahí les va a enseñar. Ustedes van a sentirse frustrados y se van a preguntar ¿a qué todo esto? ¿Por qué tengo que gastar tiempo en esto? Parece un desperdicio. A veces, cuando atravesamos este proceso durante los años de seminario, recuerdo haber oído de algunos compañeros que se habían graduado conmigo de la universidad bíblica. Se especializaron en Biblia en la universidad y luego salieron e iniciaron iglesias. Un hombre en particular... Había construido una iglesia muy grande y predicaba a cientos de personas cada domingo. Ahí estaba yo, embutido en el seminario de Talas, preguntándome, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Pero Dios tenía un propósito al esconderme, y hoy me regocijo por ese propósito. Así que aprendemos que esta cuestión de la fe no es solo asunto de procedimiento y preparación, sino que también hay provisión. Cuando Dios lo coloca a usted en algún lugar y usted está en su voluntad, Él suplirá sus necesidades. El propósito divino en la fe es hacerle aprender a confiar en Él, no en sus dádivas, ni en sus bendiciones, ni en las cosas que usted puede ver con sus ojos físicos. Dios quiere que usted confíe en Él. La fe es poner la confianza en la persona de Dios. Llegará el día... Cuando Elías tendrá que pararse ante un mundo hostil y dar testimonio del poder de Dios, casi ni puedo esperar a llegar al capítulo 8 y ver la leña y el sacrificio, y verlo todo empapado y con el agua corriendo por la zanja alrededor del altar, Elías se divierte de lo lindo con los profetas de Baal. Oigan, tal vez su Dios está durmiendo y no les oye. ¿Cómo pudo Elías tener fe sabiendo que si clamaba a Dios en ese momento y no obtenía respuesta de Dios, podía darse por muerto? Pero tuvo fe para clamar que bajara fuego del cielo, y fuego cayó del cielo, y consumió el holocausto y hasta lamió el agua de la zanja, y los profetas de Baal fueron ejecutados y Dios fue victorioso, fue victorioso debido a la fe de Dios en el corazón de un hombre. No aprendemos la fe de otra manera, excepto mediante la experiencia de andar con Él un paso a la vez, confiando en que Él proveerá tal como ha prometido hacerlo. alentador de la vida de Elías. Elías en la escuela de la fe, aprendiendo en soledad cómo confiar en su Dios. Estamos estudiando la vida de Elías aquí en momento decisivo. Le recuerdo que por vez primera tenemos un manual dedicado al profeta Elías. El título de este manual con preguntas al final de cada lección se titula Fuego del Cielo. Ordene su ejemplar del día de hoy y sea bendecido.